Ahora comienza Hora Libre. tardes estamos empezando una nueva emisión de hora libre una vez más del estudio de víctor basterra lugar donde se sucede día tras día semana tras semana una serie de, de semanarios que buscan contar algunas de las realidades que atraviesan la ciudad de buenos aires y también eh, generar un compromiso de lo social desde el humano desde la defensa eh, de los derechos de los trabajadores de los derechos humanos de los derechos de los niños Y, y bueno, contar otras noticias con otra mirada Tratando de ponerle la voz a los protagonistas de las mismas eh, Y romper con la hegemonía de algunos medios ¿Cómo le va, Ferreiro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Qué preludio que me armé, eh Extraordinario lo estuve toda la semana escribiendo Pero bueno, me olvidé el papel sí, justo pero, Y lo, lo dijo a memoria Lo dije a memoria vio, vio que lo... Bueno, ah, no sé, en los 90 los algunos profesores nos decían A mí el machete no me importa Porque de, eh, mientras tanto tiempo gastan en escribir chiquito Y resumir y hacer Que le termina quedando la lección decía Nunca me tocó que me sí, dijeran eso, sí, sí, pero sí, es tenía, interesante. Tenía un par de profesores y en el fondo un poco de, de verdad vía Sí, mientras después o, te tomen la prueba con, con que el, ma el machete. En el machete no podía poner de toda la información. No, es parte. imposible. Entonces ahí ah, ya, un ya estaba haciendo un resumen sin quererlo. Está muy bien. Era más fácil estudiar que hacer eso. Y aparte es más fácil eh, aprender un, hacer un resumen que aprenderse qué planeta hay a 302 millones de euros de la Tierra, por ejemplo. <risa> Salvo que después sigas astronomía, pero si claro, después eh, sos jugador de fútbol, ¿para qué te sirve eso, por ejemplo? Sí, sí. Sí, sí. sí. La, los dentistas también para qué decir. Claro, o a un dentista o o a un chofer de Uber, qué sé yo. Vamos a estar hablando de lo que pasó con Uber hoy. Sí, <risa> sí, hermoso, hermoso, siempre, la justicia siempre a la vanguardia de la moda, eh, porque en esto a veces vio que nos venden que vamos a hacer eh, eh, digamos hay un movimiento político social europeo, ¿no? De quienes nos gobiernan eh, que que apuntemos la mirada a, a Barcelona, que apuntemos la mirada a España, Europa, bueno, en general. Eh, con una de estas aplicaciones que esclavizan eh, y precarizan eh, y, y se cagan en la vida de los laburantes como son aquí, ahora apareció Rappi eh, y todas Globo, estas Globo Rappi eh, una de ese estilo eh, o alguna del mismo dueño que le cambió el nombre para poder entrar en Europa, sí. hace meses fue multada millonariamente en Alemania y en, y en España, la empresa la empresa claro por la propuesta y por la relación de dependencia en negro y precarizada que hacía de los trabajadores eh, fue multada violentamente la verdad que, bueno, lo, lo, lo, lo que hablabas del lugar ya lo vamos a ir profundizando pero bueno, como siempre, la justicia eh, tirando el tiro para el lado de los más pobres nunca sí, para los responsables sí. económicos Sí, políticos. bueno, lo, lo vamos a profundizar, porque también los trabajadores de taxi que se ven afectados también siempre apuntan sí. hacia el eslabón débil de la cadena, ¿no? Sí, pero sobre todo, yo quiero ir, eh, porque tengo un par de amigos tacheros que han hablado largo y tendido de este tema, ¿no? y, y los entiendo, porque, nada, tienen eh, ellos para laburar tienen una serie de costes, y alguien que hace el mismo laburo sí. que vos, pero no, no tiene que dar para nada, salvo una empresa privada que se lleva la guita fuera del país, es en medio injusto. Lo que pasa que esa propuesta violenta la hacen la cúpula sindical, el responsable es Obiviani. Sí, claro, exactamente. Y no sé sí. si hay otro gremio más, pero de ahí no, me parece es, que no. esos tipos que vemos en los videos ya no son tacheros de a pie. No. Son S gente que está relacionada con el sindicato, una, Son como banditas de barras. ...si, sí, no es que se levanta un tachero un día eh, y en vez de salir... porque además digo, eso es una pérdida de tiempo, o sea, en lugar de eso el tachero que labura todos los días y se tiene que sentar en el auto para llevar el mango no tiene tiempo de organizarse para ir a pegarle a otro. Que muchas veces la mayoría ni siquiera son los dueños de los taxis. No, no, bueno, claro. Están súper sí. precarizados también. Porque, digo, te... Arrancás el día perdiendo 500 pesos. O me quedo corto, tal vez horas sí, más. Un, dos lucas claro. abajo, más o menos. Claro. Ya, entre el, entre yo, el nafta me, y me, alquiler. Me quedé en los 90. Ya, no, claro. es esperante. Es esperante claro. porque vos ves que... Y, y se viene otro aumento de luz, pa, eh, de luz, de nafta. De nafta, sí, sí. Se no, va no, 50 no. mangos el litro. Es tremendo. Llegaron a Venezuela más rápido que Cristina estos. Sí. Sí, ¿no? <risa> es tremendo, es tremendo. Eh, sí, y sin la playa Caribe. Y sin la playa Caribe. Claro. Eh, pero sí, sí. Bueno, bueno pero en Venezuela funcional. era más barato un litro de nafta que un litro de leche. Ah, bueno, entonces... Es más, a las motos ten... les regalaban la nafta en una época. Claro, bueno, está bien. Para que la gente se pueda bueno, hay que acostumbrar el... a los pibitos a tomar nafta en vez de tomar leche. Y de capaz, chiquito, que capaz que una... se adapta. Habría que ver si tiene algunas propiedades que no que no sí, conocemos claro, o que sí. nos quieren... Capaz que terminan desarrollando ruedas o... Eh, ...tipo transformers los pibitos deidades de chiquito nafta en vez de leche... pero bueno habrá que ver la leche también es un gran negocio ¿no? en, en, en, en este mundo capitalista y sobre todo en la argentina que se lo dividen en ...en dos o tres eh, grandes empresas la industria láctea otro monopolio más oligopolio bueno tenemos varias cuestiones de acá al final de, del programa a las 8 de la noche un calor terrible en la ciudad de buenos aires no me quiero ni imaginar lo que va a ser diciembre creo que en diciembre vamos a estar en taparrragos por la calle sí eh, en bicicleta, taparrabo yo que vengo para acá en bici, se complica. Pero bueno, no, bueno eh, va a haber que aprender. Eh, o así capaz que, que tiene que estar un mes sangrando hasta que se le haga el callo. Es probable, es probable. Pero con el calor que hizo hoy, 34 grados de desaceleración térmica, la lluvia que se hace esperar eh, y teóricamente va a estar todo el fin de semana lloviendo. Mañana mueren eh, 3 millones de personas infartadas seguramente, también vamos a estar hablando algo de eso. Eh, luego del primer gol de Boca, eh, se mueren 2 millones y cuando empata River, 2 millones más. Así que 4 millones de conciudadanos y conciudadanas menos eh, vamos a tener el día domingo en el país. Y después de 15 días, imaginamos 4 millones más. Eh, porque, bueno, además se define la Copa Libertadores. Eh, finalmente sin público visitante, a pesar del deseo de Macri y de Patricia Burlich. Ah, bueno... Eh... Le voy a decir dos cosas que no me gusta hablar, de, de, de que no me, dos noticias, le voy a hablar de dos noticias que me cuesta mucho hablarle en esta semana. La primera es que el, el fin de semana per, perdió el invicto del Nacional B, el eh, puntero, Chicago, eh, muy bien perdió. Después tendría que perdido por más goles todavía. No es que jugó gran mal, arquero. pero... Gran arquero, mm. gran arquero. Gran arquero, se lo salvó dos el arquero, penales, Chicago. Dos penales atajó. atajó dos penales y, y Platense si apretaba el acelerador un poquito le metía... Le pudo haber metido 6, 7 goles. Le metió tres nada más, por suerte. Pero bueno, más allá de eso, ojalá que se recupere el equipo y que siga con bien porque no es que jugó pésimo Chicago, que fue un desastre que venía a un desastre. No atacó. Cuando no tocas y el contrario llega un par se de complica. veces, se te complica. Eh, o sea, no atacó. No pateó al arco, digamos. No pasó eso. Eh, en resumidas cuestiones. Pero le quería contar que en este momento, si usted está por acá, por la zona de Mataderos, eh, y está por Alberti General Paz, puede pasarse por... <risa> Eh, Los del payaso maldito que vende comida chatarra oh, Que está el Gomito nada. Gómez eh, está, el, está el Pitu Está el Chucarro eh, Monteagudo, el DT Están ahí varios jugadores ver, de Chicago bien, no, la Con focaza. la campaña eh, Hacete socio ah, está bien. Se está a haciendo vez, una está fuerte bien. campaña para hacerse socio no, eh, no venden más populares en Chicago Bien, si usted ah quiere, por la cantidad de socio que se hizo No, si usted quiere hacer eh, Quiere ah, ir a la cancha, bien. se hace socio Y bueno, ¿Quiere, si quiere, sale lo mismo? Hace, y Hacete socio por un mes, te dicen Porque la plata también a ir a la AFA, va para claro. el club Está, está, bien. está bien, está bien. Es engorroso para alguno tener que hacer el trámite de que tenés que ir un día a hacerte el carnet si no lo tenés. Bueno, bueno, pero pero por lo menos ayudando. lo que vale una entrada se lo dejas al club y si después no querés, no querés ir más o no, podés ir más todo el resto del año, no va así listo. Aparte, pero bueno el club tiene también otros beneficios además de, sí. de, de, de, de ir a la cancha. Eh, se pueden usar las instalaciones tiene una linda instalaciones ahí en parque alberdi eh, sí ahora que viene el verano han hecho de, de donde estaba el restaurante de lo que es lo que era el mercado de hacienda que se está en plan de desarme y que los vecinos siguen en lucha si no me equivoco en el programa anterior se estuvo hablando de vuelta ahí eh, la, con la mirada y el acompañamiento de les compañeros de hora libre de hora libre de a mí no me importa Eh, continuan ahí hablando con los vecinos organizados eh, del mercado de hacienda, vecinos de Mataderos que están denunciando el negocio inmobiliario que allí quiere hacer Rodríguez Larreta y asociados y le contaba de ese predio que usted habla de, de Nueva Chicago eh, que está el, el viejo y conocido Poli donde hay un montón de actividades, pileta y demás ahí en la Torre, directorio parte de lo que es el Parque Alberdi eh, pero bueno, del lado de Eva Perón, donde funcionaba el mercado de Hacienda, Eva Perón y Lisandro de la Torre, eh, que había un restaurante, eh, cuando en la época que bueno los caminos entraban y salían y demás, para quienes tenían que esperar la carga y descarga de los animales, eh, ya se hicieron, eh, creo que dos canchas nuevas para eh, el desarrollo de las inferiores del Club Atlético Nueva Chicago. Así está que bien. Por lo menos está poblando un poco con el barrio, a pesar de que medio que se una engaña pichanga para después cometer todo eh, el negocio inmobiliario que está planeando Rodríguez Larreta. Sí, pues bueno. bueno. Vamos a ver, vamos a ver cómo... Y otra cosa le voy a decir futbolística, que no hablamos mucho de fútbol, por eso me descargo. Macri hizo gracioso esta semana, hablando del superclásico, ¿no? como siempre, sí, ¿no? Sí, sí, No habla de todos los quilombos que tiene o sea, el país. Se hace gracioso y se queda medio, como medio pelotudo también. Claro. A... Bueno, eh, no salga ese chiste. Y hizo, quiso hacerle un chiste a, a Gallardo, con el tema de que había tenido suerte, o algo por el estilo, usó otra palabra tal vez, pero como que había tenido suerte eh, él como entrenador. Y Gallardo le respondió que él en realidad no había tenido suerte, que él trabajaba, y que trabajó muy duro con los jugadores para llegar a la final de la Copa Libertadores, y que tal vez él, en vez de hablar, debería dedicarse a trabajar para poder resolver los problemas que tiene el país. No lo banco, Gallardo, es un tipo que me cae muy mal, pero lo banco en esta morir. Esa respuesta Macri estuvo a la altura de las circunstancias, por lo menos. Sí, sí, sí Macri debería aprender a cerrar la boca, eh, y son muchos los hinchas neutrales que... ...por la presencia de Macri... ...y por su afinidad por Boca... ...van a hinchar por Rive mañana... ¿eh? Sí. Eh, hay, ...hay mucha gente... ...que es anti Boca por eso... ...y, sí. eh, y es entendible también... ¿no? Eh, ...es entendible... ...bueno... Eh, sí. Hab ...hablando anti Macri... ...le tiro una otra otra piola... ...entrega de premios en México... ...película, cine... ...no me acuerdo qué festival... Eh, eh, ...Toto Ferro, el actor de la película El Ángel... Eh, recibo la agardón a Mejor Actor o Revelación no recuerdo el nombre y se no preparé un discurso le agradezco a mis viejos, le agradezco al equipo que vino acá a bancar, a los actores, al director eh, le agradezco a mis padres, a mis abuelos que están en el cielo y ya que estamos en México Fuck Trump y ya que soy de Argentina Fuck Macri muy bien. un grosor guacho muy bien, muy bien. Muy bien. bien. Muy, muy bien. bien, este este novel actor que le dio también este papel protagónico que inició la película del ángel, que está muy bien el interpretador del papel y estuvo muy bien en el discurso cortito, al pie, le tira un palazo a Trump, le tira un palazo a Macri, bienvenido sea. Excelente. Eh, veremos cuánto le dura. Veremos, <risa> veremos. Pero bueno, mientras tanto lo me, bancamos. Me, claro, sí. Mientras tanto lo bancamos. ¿Cómo le va, Bianchi? ¿Está muy ocupada? Eh, no, más o menos. Pues acá en las redes están preguntando por su voz. ¿Quién pregunta? Un montón no, de gente no, no, que, no, es no. que es fanática dicen, no, no dicen creo, no que creo. para hay muchos que están diciendo que por más que usted vaya detrás del título que vaya a buscar el título de la copa libertadores el año que viene sí. para para nuestros oyentes usted ya es campeona que no necesita ningún título para valer su alocución ah, por favor por favor no me falta me falta quiero tengo referentes de voces como para llegar todavía bueno hay un spot que vamos a pasar hoy que me sorprendió la voz de la locutora del spot Ah, ¿viste lo que es? Increíble. Increíble. Ya lo vamos a escuchar vamos a hablar. Cuando sí, lo sí, sí, va a ser sí. una de las notas que tenemos. Sí. L diga. Eh, no, no, no. Yo me quería ir de este primer bloque de presentación sí. con un tema de Pink Floyd, claramente. Está un, po está eh, un poquito invadida. Estoy como invadida. Roger Guatizada. Total, estoy total. como inmersa en Rogelio Aguas. Total. Eh, he de hecho desde que volví a La Plata No paro de escuchar Pink Floyd no me, no me suele pasar con otros recitales De ir y después A los días siguientes estar Escuchando, escuchando, escuchando No, eh, es como que no no puedo parar De escuchar Pink Floyd El recital del martes fue algo para mí Que me va a quedar en la historia de, de mi vida De recitales eh, Me pareció muy conmovedor eh, Tuve un momento que lloré, lo confieso de, pero, pero desde el sentido De... de de lo doloroso que se estaba viendo y lo que estaba cantando el Chabón, era una combinación como casi letal, digamos. Eh, pero estuvo muy bueno, muy bueno. Sonido, visual, todo. La verdad que La Plata la valió a Rodri. Esas conversaciones que teníamos que tenía un miedito. pero Yo le dije, yo le dije. Le no dije. no, no sonido, se va a arrepentir. No, se va no, a arrepentir. no, el sonido fue increíble. Tenía sonido todo en la circunferencia de lo que es el campo de, del Estadio Único de La Plata. Eh, y el sonido te venía por todos lados claro. o sea te venía de atrás lo sentías en el pecho o sea no genial y las dos chicas coristas que me había puesto de tarea de averiguar sus nombres para poder mencionarlas hoy no, no lo hice pero tienen unas voces que zarpado y el suplente de ilmur también increíble. Más que suplente, eh, bueno, bolú, yo suplente, pero... No es suplente de Gilmour. Pero bueno. Es que le toca... Eh... Es que le toca es ese rol, digamos, ¿no? Sí, digamos, eh, como se si dice... Eh, Canta excelentemente bien ejecutar, y toca la guitarra como la hostia. Ejecutar las partes de, de... de Gilmour, que, que, claro. que grabó Gilmour en los discos de Pink Floyd. Eh, no, increíble, la verdad que increíble, increíble yo todo. Yo le recomiendo que cuando se encuentre algún día a tomar un... Increíble los mapuches un... ahí en visión de todos, en la boca de todos, eso también me pareció muy emocionante. Si algún día se encuentra con Roger Water a tomar unos mates o algo, alguna bebida no, espirituosa... No, creo sí, porque... no creo no crea, bueno. yo lo creo, no nombre mucho a Gilmour. No no, no, no, no, no, no, no, no, de, boca, de hecho leí una nota antes de ir eh, al recital que salió en Infobalc, eh, Y bueno, no, hable muy bien de Gilmore. Es como <risa> no sé una... Bien. Para entenderlo, es como un perro y gato eh, eh, indio Sky Bellison. Es, claro. Esa es altura, claro. digamos, de... No es una buena persona, dicen de un lado, claro. del otro dicen lo mismo. Es sí, como... Sí, sí. Sí. No, Historias. exacto, sí, sí, sí, no se, se matan. Eh, bueno, igual él es sincero y dice, "Yo soy yo me consideraba eh, me consideraba miserable siendo estando en Big Floyd al lado de Ilmur", así lo dice. O sea, así textual lo dice en la nota, así que bueno, andás a ver, ¿no? Y sí. eh, hoy estuvo ayer eh, Roger ayer, Waters sí, en que no puede ir. Eh, estuvo en, en, en una actividad pro Palestina, ¿Sí? ¿no? Sí, eh, sí, sí, en el teatro Bambalinas. Ahí va. Eh, estuvo estuvo muy bueno el, Sí, estuvo goares. Pérez Esquivel Y la idea, también estuvo hablando del los G20 eh, Y también algo que mencioné el programa anterior de los chicos Hora Libre eh, Es que eh, Lo tiene montado en un huevo Hablando literal a Trump O sea eh, Es el auténtico inventor del mal Para, para Roger Waters eh, Y todavía me, me sorprende Cómo Como no le pasa nada, ¿no? Porque bueno, está bien, ese él tiene una exposición, una carrera de muchos años, es un referente y él mismo lo dice que es un defensor de los derechos humanos y bueno, nada, eso, la verdad es que estuvo Trump ahí todo el tiempo como un cerdo todo el tiempo. Eh, le puedo decir una última cuestión y sí, después claro. usted presente el tema. Obvio. ¿Qué lo va a eh, certificar? No, no, no, no, no, ah. no. Puede contar algo que eh, eh, que eh, se caía de de Maduro, ¿no? Eh, lo de declaró un huésped de honor en la ciudad, ¿sí? A, a Roger Water. Y el Centro Simón Buicental, que sí. es de la comunidad judía, eh, bueno. afirmó que el músico contribuye a instigar una avalancha de odio y cuestiona su posicionamiento militante en contra del Estado de Israel, diciendo que además da un mensaje antisemita con el cerdo, que tiene hace 200 millones de años. Eh... ¿Por, ¿Por qué no se primero, ocupan un poquito claro, de...? Claro, que primero de... dejen de bombardear como lo están haciendo. Que primero se pregunten eso y después, bueno. Pero sí, el cerdo también. Yo dije, qué raro, ¿no? Seguro van a saltar un par de veganos a decir, ay, ¿por qué un cerdo? y un cerdito, un cerdito, ¿por qué un cerdito? Bueno, nada. Se pueden fijar un poquito en la obra de, de Pink Floyd, sobre todo el disco Animals, y entender por qué el cerdo y etcétera Bueno, vamos, vamos con música. They ready one home Come on come on go de cada 10 personas que sufrieron acoso en el transporte público durante el último año son mujeres. El acoso existe. Para reporte y contención manda un SMS al 22676 Buenos Aires, Ciudad. Volvemos con más hora libre. Eh, nos quedaba recordarles que nos están escuchando por la MSI 90, sino también por la web de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar y también pueden bajarse la aplicación en el Play Store de Google para escucharnos desde cualquier celular, hay la aplicación de la retaguardia y pueden escuchar toda la programación toda la semana. Y bueno, como estábamos comentando al inicio del programa, eh, este sábado se va a estar dando una actividad en Plaza Francia, eh, allí en el barrio de Recoleta, a partir de las 18.30 eh, hasta pasada la medianoche, eh, que, que bueno lleva como título del arte de sobrevivir, Noche de los Museos, en realidad es como una contranoche o una propuesta distinta a la Noche de los Museos que va a estar sucediendo este fin de semana eh, organizada por el gobierno de la ciudad. Y esta actividad es una actividad compañera, en donde un montón de compañeros y compañeras van a estar ahí poniendo otras voces y otras experiencias. Y bueno, para hablar un poco en detalle de esto, estamos en comunicación eh, telefónica con Alfredo Cuellar, el papá de la China Cuellar. Alfredo, buenas tardes. Matías Rodrigo, te saludamos. ¿Qué tal Matías muy buenas tardes che. agradecido por darme la posibilidad y bueno buenas tardes a todos tus oyentes. alfredo eh, bueno querés contar un poco si querés contarle eh, quién era la china y un poco que va de qué va la actividad para bueno aquellos oyentes que eh, que no conocen eh, el caso de la china y bueno y para invitar a la actividad mañana también bueno este eh, como sabrá soy el papá de la china soy una de las últimas soy el padre de una de las últimas nueve mujeres asesinadas dentro de ese maldito dentro del término como son las cárceles. Sí. este Bueno, no solo, no solo la China sufrió ese tipo de castigos, sino eh, gran parte de, de, de, de mujeres del penal, de ese mismo penal, y bueno, todos los días estamos viendo un huérdido dentro de las cárceles, y no solamente por el hecho de que no se quieren reincertar, sino que es el castigo mismo que, que impone el servicio, viste más allá sí. de lo que, por mal que el chico o, o las pibas se comporten como corresponde dentro de las cárceles, estudiando, trabajando este yo creo que eso no basta no basta por el hecho de que el aparato represivo aún sigue intacto entre las cárceles y por esa razón viste no solamente queremos poner la muerte o el caso sino también que poner el trabajo que, que realizaron durante eh, durante su, su cautiverio viste sí y aún más los chicos que aún sigue privado de su libertad o sea este esto más que nada como lo dije como lo dijiste anteriormente este la contranoche Porque en realidad eh, lo hicimos como una contranoche por el, la misma razón de que el gobierno de la ciudad a través de la, de, de la Secretaría de Cultura este, no nos permitieron ser partícipes de la grilla de la noche de los museos. Claro. Cuando fuimos a, a pedir la posibilidad de que nos no ingresen en, en la grilla este eh, nos preguntaron cuál era el motivo y le dijimos cuál era y cuál es el trabajo que veníamos realizando. Sí, bueno, cuando le explicamos que venían sobre las casas, les habla la muerte de los chicos también en la calle, este, automáticamente este tienen la cuerda. Claro. Pero bueno, y, y más allá de todo esto, este no, no explicaron el porqué de la noche del museo, viste. Claro. Más allá de que nosotros también sabemos el porqué, pero viste, más allá de todo esto, siempre como pasa en todos lados, este no tratan como ignorantes, no trata que discriminan de diferentes formas. Entonces, eso es lo que nos no, no dijeron en un momento que, bueno, la noche del museo es simplemente para exponer artes. Entonces, nosotros le dijimos, bueno, está bien, la cárcel también arte, el bien. arte de sobrevivir. Entonces, desde ahí nació ese, ese título que le pusimos, el arte de sobrevivir en las cárceles. Acá se tiene la posibilidad de salir con, con vida, es un arte. Y más allá de los trabajos que vamos a mostrar. Pero bueno, este estamos muy contentos, estamos muy emocionados porque yo creo que la primera vez que se va a regresar un, un caso de este tipo de llevarlo, ¿viste?, a la, a la misma nariz de, de, del del como lo, lo, lo denominamos nosotros la clase alta. Sí. Este bueno, vamos a estar muy bien frente al Centro Cultural de Recoleta también poniendo este el trabajo de los chicos realizado, que el los chicos no solamente sí. en, los, en los penales de la federal, sino en la, en los penales provinciales, en los penales del interior, en los cuales hemos recibido muchísimos Muchísimos materiales que nos envían los chicos para poder, este, de así de esa manera, poder ponerle y hacerle saber a esta maldita sociedad. Y que, bueno, yo creo que el cambio se, se, se da a través de la educación, a través de la salud, a través de la reinserción a la sociedad. Claro. Alfredo, en eh, eh, el argumento, digo, nosotros y nosotras sabemos eh, que, que, que les, les dieran esa habilitación a, a estar dentro del nacho de los museos era era algo casi imposible. Ahora, podrían haberse haberse desgrimidos otros argumentos. Sin embargo, lo que plantean de se muestra arte es totalmente clasista porque Eh, acá estamos viendo en el, en el flyer que ustedes eh, están reproduciendo por las redes, que va a haber exposición de fotos, exposición de realizaciones visuales, proyecciones, serigrafía, teatro. Sí, digamos, si eso no es arte, digamos, no entendimos nada nosotros. Eh, bueno, justamente eso es lo que este, este, le, le, le quería comentar. este Todo lo que nosotros este, queremos este proponer o para exponer... este Tratan de, de democráticamente de decirle de que esto no es arte, ¿viste? Por el solo hecho de que sabemos que le, por la razón por la que no nos dejan. Porque el cuadro, el trabajo de los chicos dentro de las cárceles, ¿viste? A gran parte de la sociedad es, no, no le importa porque tienen miedo a, a manchar su buen honor, su buen nombre, ¿viste? Entonces esa es una de las razones por la cual siempre estamos bajo la discriminación absoluta de, de gran parte de la sociedad. Pero bueno... Este, yo creo que saliendo a la calle y poniendo y mostrando, porque realmente la calle es donde tenemos que estar, para así de esa manera poder este, visibilizar y poder difundir las cosas para que para que en algún momento la sociedad entienda que no solo lo que venden los medios grandes de, grandes de comunicación este, es verdad ¿sí? la verdad también la tenemos nosotros los familiares tratando de mostrarlo de la mejor manera nosotros no insistimos a la violencia, no insistimos a la delincuencia, simplemente queremos mostrar el trabajo que realizan los chicos y que Yo creo que si en realidad se, se debe adoptar ese tipo de, de, de trabajo dentro de las cárceles bueno la yo creo que la historia sería otra vez totalmente estamos estamos totalmente de acuerdo aquí y alfredo eh, mañana bueno las actividades comienzan a, a las seis y media con estas exposiciones que relataba rodri también va a haber algunos músicos ahí en vivo y Vi que leía de la tarde que va a estar abelardo hay un compañerazo que está siempre bancando en todas las luchas eh, Eh, ¿Van a organizar algunos paneles también ahí de, de discusión o de exposición? Eh, creo que, bueno, vos con algunos otros familiares, ¿puede ser? Sí, este, la, este, la radio abierta va a estar funcionando toda, toda la noche, o sea, la, para cualquier persona que quiera participar o quiera hablar, este, sí, sí, sí se, se va a armar, eso está. está. En un formato de radio abierta, eh, perfecto. Sí, en formato radio abierta y también tenemos la posibilidad del acompañamiento eh, de, de los chicos de la, del programa de Espantarreja. Claro. La, la Radio de la Boca que van a estar también como conduciendo el, la jornada. Vamos a tener a compañero Velardo que también va a estar junto a nosotros con otro dos grupos de más que van a venir a aportar su talento, ¿ves? porque si esto no es talento como dijiste vos, la verdad estamos en el horno, ¿viste? Pero bueno, este, yo la verdad este, eh, bueno, es un trabajo este, muy muy complicado, que venimos llevando, ¿viste? Porque tenemos que enfrentar a un sistema, ¿viste? en la cual no quiere ver oprimido pero bueno siempre estamos con la frente en alta y con nuestra dignidad intacta por tratando de llevar adelante todo el trabajo que venimos realizando y yo sé que tu trabajo también la que estamos realizando ahora este, este muy muy complicado porque hay que hay que preparar los materiales que son muchas cosas bueno y ya estamos ya en los últimos toque y yo creo que un par de horas más ya terminamos de, de, de, de realizar todo esto y esperando que el día de mañana este, la suerte nos acompañe eh, porque está pronostido lluvia pero bueno Esperemos que, que, que en ese momento no llueva y así de esa manera podemos darle la posibilidad de, de, de que se vean este, el trabajo que realizan los chicos que están privados de su libertad. Bueno, Alfredo, mira desde aquí, desde Hora Libre, desde Radio La Retaguardia, nada, vamos a estar difundiendo de aquí a mañana todo lo que se pueda eh, para invitar a la gente y haciendo fuerza para, para que el clima acompañe. Y bueno, en principio agradecerte por la comunicación, nosotros admiramos todo el trabajo que hacen los familiares y somos muy respetuosos y desde aquí tratamos de acompañar los procesos de las familias en todo lo que tiene que ver con la represión estatal y la verdad que es un gesto hermoso que planteen eh, poder exponer toda esta situación que, que está tapada, que está oprimida, que a los gobiernos, a la justicia y a, bueno, a todo el aparato represivo no le conviene que que salgan para afuera todas estas verdades, todas estas realidades eh, así que para todos es un orgullo poder eh, darles una mano y es un orgullo eh, poder caminar en estas diferentes actividades con todos ustedes che. sí para nosotros es emocionante verdad la verdad es emocionante que, que, que, que radios de medios alternativos viste que nos den la posibilidad de poder empezar más ¿no? viste y que ellos mismos también puedan difundir nuestra lucha para son muy pocos los que los acompañan y de pronto vemos la gente como usted, el programa de la radio que te manejan a ustedes, que, que solidariamente se, se, se, se preocupe para darnos la posibilidad de, de seguir expandiendo nuestras jornadas. Se los juro que sinceramente este, nosotros, este eso es como una inyección, ¿viste? Sí. De energía para, para seguir adelante. Así que ojalá, ojalá haya mucho como ustedes, y ojalá que esto también el día de mañana se pueda seguir visibilizando y definitivamente cambiemos, viste, este modo de vida que tenemos. que Ojalá que así sea, Alfredo. Te mandamos un abrazo grande desde aquí, y bueno, vamos a estar atentos a todo lo que suceda, y, y seguiremos acompañando con todo lo que venga por delante. Bueno, yo también te quiero enviar un abrazo tremendo de parte de todos los chicos que están acompañando este este trabajo, así que para todos ustedes, bueno, un abrazo más que libertario. Abajo los muros. Abajo los muros, Alfredo. Bueno, hablábamos con Alfredo el papá de la China, qué claridad, ¿no? ...extraordinaria... Eh, ...después los algunos partidos políticos... ...organizaciones sociales van formando cuadros... ...que se terminan sacando fotos con Solá... ...y tenemos estos familiares que... nada ...tienen unos ovarios... Eh, ...que van para el frente como loco ...y que tiene una claridad, una sencillez... Eh, ...y transforman el dolor en esto... no ...él, él podría haberse quedado en la denuncia... ...simplemente de, del asesinato de su hija... ...en manos del, del sistema penitenciario... ...cuando ella estaba detenida... ...y hace un lugar a eso... ...a, a su historia particular, individual... ...la de su familia y acompaña un proceso mucho mayor y mucho más esperanzador y mucho más recuperador eh, apostando un cambio real de, de base de social, eh, de generar oportunidades para los que menos tienen y para los que están eh, detrás de esos muros malditos que no curan a nadie ni curan a nada eh, así que bueno, mañana en Plaza Francia a partir de las 18.30 hasta las 2 de la mañana va a estar el arte de sobrevivir a la cárcel como aclaró bien Alfredo ahí en la, en la nota es eh, la contranoche de los museos ya que ...no les permitieron ser, ser parte de la grilla de la noche de los museos... ...ahí frente al Centro Cultural Recoleta en Plaza Francia... ...van a estar haciendo esta actividad que plantea tener... Eh, música, plantea tener poesía, serigrafía y un montón de expresiones artísticas de compañeros y compañeras que están eh, detenidos eh, en las diferentes cárceles y que bueno, sus compañeros, familiares y diferentes organizaciones van a estar mañana ahí exponiendo en esa plaza eh, para mostrar que bueno, ahí también hay procesos de arte y de sanación que no tienen que ver con los prejuicios y, y los planteos que, que plantean estos dos capitalistas en una ciudad que bueno, ya rifó el predio de Devoto y que bueno Eh, casi no va a tener eh, eh, lugares eh, de detención en vez de transformarlos en otro tipo de, posi de posibilidades para aquellas personas que, que terminan cayendo presas del sistema judicial no directamente los patean para afuera que se vaya a arreglar alguien de la provincia no eh, eh, y bueno y así la respuesta no levantar la alfombra y tratar de tirar toda la tierra que se pueda abajo pero bueno acá estos familiares le van a poner luz a toda la oscuridad que plantean estos gobiernos Qué lindo nombre que dijeron, porque me, te, es, tiene reminiscencia con el arte de vivir de Ray Yancar. <risa> es, es, es excelente el, el, el, la vuelta que le dieron. Así que espero que salga todo bien. Y si la lluvia, va a bancar la lluvia, va a bancar. De una. Eh, Nati, vamos con algunos separadores con algún tema y volvemos para encarar el tramo final de Hora Libre. En cada grito contra la opresión está su sello La China vive en cada uno de ellos Vive en el repudio cuando el tirano está al mando Respeto a quien vivió y murió luchando En cada grito contra la opresión está su sello La China vive en cada uno de ellos vive en Sábado el Sábado 10 de noviembre, no El arte de sobrevivir En Plaza luchando. Francia, 20 horas Juventud en plenitud, 17 años, al daño colateral, lo enfrentó con actitud, la pasión fue quien marcó sus Exposición fotográfica de textos y audiovisuales, de las luchas fuera y dentro de los penales, como resistencia antirrepresiva, para exponer las historias, las de solidaridad, la de resistencia, que se esfuerzan por ocultar y adulterar. La idea es que haya circulación de personas para quebrar con tanta invisibilidad. la tierra? Si el alma es libre, los barrotes son anécdotas Pero tan despota es el total De un paquete de medidas sin discusión siniestra El individualismo era la regla más perversa Y ella les demostró que la unión hacia la grito, Contaremos con teatro, con la actuación del cantautor Abelardo Martín Y el rap de Chicha Chua y anomia Están todos invitados En cada grito contra la opresión Está su sello, la China vive en cada uno de ellos el 100% de las mujeres sufrió acoso callejero en algún momento de su vida. El acoso existe. Si vivís o presenciás una situación de acoso, mandá un SMS al 22676 para reporte y contención. Buenos Aires, Ciudad. Hora libre. ¿Cómo ¡Hora Libre! ¡Muy bien! Bueno, nosotros somos pibes y pibas del ascenso, ¿sí? <ríe> en, en gran parte de nuestra de nuestra vida... Nos atraviesa el ascenso. <ríe> Nos atraviesa el ascenso... Eh... No, nunca o casi nunca nos ha pasado de, de no conseguir entradas para un evento de nuestros respectivos equipos eh, pero mañana se juega un partido que va a paralizar gran parte del país y la ciudad de Buenos Aires va a estar atravesada totalmente por, por, ese, por esa final histórica de la Libertadores, porque bueno nunca se habían enfrentado dos equipos argentinos y en este caso son dos de los equipos más populares del país. Esto hay que aceptarlo. Eh, como sabemos, desde que se supo que los finalistas eran River y eran Boca, eh, o eran Boca y era River, para que nadie se enoje, eh, se metió la política también en el medio, no se metió Macri, se metió... Eh, Patricia Burlich eh, y un montón de cuestiones que ya sabemos que existen eh, en las altas esferas futbolísticas eh, también se corta el bacalao eh, y bueno la hemos decidido acá en, en Hora Libre charla, no pudimos charlar directamente y en vivo porque lamentablemente esta compañera que va eh, que vamos a escuchar en breve está trabajando, ¿sí? ella es médica trabaja acá en Mataderos está ¿sí? adelantando horas está alentando horas y es una fanática de Boca, no pudimos conseguir una fanática de River para ser más equilibrados. Así que bueno, nos quedaremos con esta fanática de Boca. Bueno, tal vez para la semana que viene veamos conseguir una fanática claro, de Claro, una River. fanática de River, sí. Eh tenemos el tenemos, tenemos porque tenemos después del partido de mañana y dos semanas más, ¿sí? Bueno, tenemos eh, dos programas. claro, hay dos semanas más eh, para la segunda final, ¿sí? Eh, bueno, su nombre es Nadia, ahora se va a presentar, ¿sí? Eh, en los audios que tuvimos eh, o que nos mandó. Trabaja acá nomás, en el CESAC en eh, Número 4, acá en Mataderos En la salita del Salaberry eh, Es enferma de boca eh, es, es enferma de boca Ella, eh, su compañero Y su hija ¿sí? eh, La foto del, de, del fondo de Whatsapp Es su hija besando la camiseta de boca Así que, <risa> <risa> Imagínense Y bueno, le preguntamos varias cuestiones, ¿sí? Por un lado, eh, cosas que tienen que ver con su profesión, qué recomienda en este, en este tipo de partidos, ¿no? Eh, como médica, pero también luego aflojamos un poco eh, y, bueno, también preguntamos sobre el sistema de salud, si hay un plan de contingencia ante este tipo de partidos en las guardias, ¿no? que tal vez aumenten las consultas o, o, o personas que, que llegan a la guardia con algún tipo de, de, de, de problema de ansiedad o cardíaco, ¿sí? Eh, y por otro lado también le preguntamos cuestiones vinculadas a su fanatismo por Boca eh, ¿qué ha hecho a lo largo de su vida? Si si, si eh, Boca ha determinado o no eh, cuestiones laborales, ¿no? Así que vamos ya directamente a, a escuchar los primeros audios. Los primeros habla eh, se presenta y habla... Fundamentalmente de lo, de lo laboral sí de, Del sistema de salud porteño eh, Y su relación con el partido Y después ya eh, Para la segunda parte eh, Tenemos algunos audios donde habla Tiene su opinión sobre la final Y eh, como la afectó A lo largo de su vida Boca Juniors <risa> Cuando Nati me dé el ok Vamos Hola qué tal eh, Mi nombre es Nadia Yo soy médica Eh, trabajo hace 6, 7 años en el sistema público de salud, donde también hice mi residencia. Eh, actualmente estoy trabajando en un CESAC, eh, en un centro de acción comunitaria de salud de acción comunitaria en, en El Mataderos. Lo primero que recomiendo es eh intentar dentro de lo que se pueda eh, seguir, digamos, con la rutina, o sea, dormir bien dentro de lo que se pueda, eh, desayunar, comer, no llegar a las 5 de la tarde sin haber comido, eh, digamos, eh, por lo menos respetar las rutinas del día y lo que los que tienen eh, alguna predisposición o alguna enfermedad eh, que pueda, digamos, agravarse por una situación de ansiedad y por una situación, digamos, de estrés, y eh, era lo que veníamos diciendo que consulten a sus médicos en digamos la previa eh, para ver si necesitan alguna medicación que los haga bajar ese nivel de ansiedad eh, para para no digamos tener inconvenientes durante el partido sobre todo los pacientes cardiópatas o con algunas enfermedades eh, cardiovasculares o pulmonares con respecto a lo que pude averiguar de eh, porque ahora no estoy haciendo guardias, no trabajo, no hago más guardias. Eh, en principio no, no hay más eh, en los privados o en algún hospital municipal, no es que hay más médicos, sí se sabe, se dice que eh, puede eh, haber más situaciones, eh, sobre todo situaciones eh, de pacientes cardíacos o de ansiedad, digamos todo lo que tiene que ver con eso. Eh, Por supuesto, seguramente eh, en, en los alrededores de, de la cancha o en algunos lugares estratégicos debe haber, junto con el operativo policial, algún otro tipo de, de movimiento. Yo creo que eh, el sistema público porteño que va acompañando a todo el, el, el sistema de, de seguridad, todo lo que se hizo para este partido... Eh, no de los profesionales, los profesionales generalmente eh, son buenos profesionales y preparados en los hospitales públicos, eh, pero cuando hay grandes, esperemos que no pase nada, pero cuando realmente son grandes eh, cantidades de gente las que resultan lastimadas y eso se ve desbordado porque no, no tiene tanta cantidad y, y la gente que va en la ambulancia generalmente no es la misma que esperan las guardias y en la eh, cuando pasan estas cosas no eh, cuando no es la misma que está en las guardias bueno hasta ahí escuchábamos ahora vamos a continuar con, con los tres audios restantes ahí no nos comentaba nadie fundamentalmente lo que tiene que ver con eh, ¿Cómo está preparado el sistema de salud pública porteña para un, para, para un evento de tal magnitud? no Por un lado, decía que ella, aunque no trabaja más en guardias, sí lo hizo durante mucho tiempo, no, no cree que haya un plan especial, sí sí que están preparados para que probablemente haya mayores consultas y mayores eh, personas que lleguen. Eh, también habla de que el sistema de salud porteño, en caso de que suceda algo grave, ¿sí? cosa que esperemos que no pase, eh, no está tampoco preparado para y eh, para una un espectáculo de tal magnitud en caso que se desborde eh, no tanto por sus profesionales sino por la cantidad que hay ¿no? y que las ambulancias son las mismas eh, y que no no darían abasto no esto quedó comprobado lamentablemente hace unos años cuando fue lo de cromaneo no claro, claro que, que, que fue un colapso total sí eh, pero lo que vamos a escuchar ahora sí son audios más referidos a su vinculación con boca sí como profesional Eh, y también como ex estudiante de medicina, que es una carrera que demanda mucho, eh, entonces le preguntamos si dejó algo para para ir a ver a Boca, cómo la atraviesa como profesional y qué opina de la final de mañana Yo creo que eh, el sistema público y este evento en particular, no, porque es la primera vez que se da, si sí, hubo otros momentos Eh, semifinales, cuartos de final con River que era similar, esta es la final o sea, cambia cambia cambia todo, pero si sí, hubo otros, este es el más importante de los últimos tiempos, finales de copa también hubo y eh, si me tocara laburar, por suerte, nunca me tocó evitándolo, por supuesto, siempre hay alguien más profesional, no profesional, el que te conoce, el compañero y eh, yo siempre primo por supuesto nunca dejé ningún ningún espacio eh, de responsabilidad en, ma en manos de nadie pero siempre siempre eh, por suerte pude escaparme y ver y ser parte ser parte de estos momentos siempre siempre los partidos de boca determinaron una decisión y <risa> Eh, sobre cuándo, cómo, en qué momento poner las guardias, siempre, desde siempre. O sea, cuando estudiaba y estudié medicina, eh, también se paraba estudiar siempre, no se dejaba de ir a la cancha por estudiar, había que poner todo, eh, acomodarlo bien para que se pudiera. Con respecto a cómo, eh, si lo imaginaba o no lo imaginaba, antes no se podía Eh, se eliminaban, por ejemplo, las semis lo que jugamos, se eliminaban los equipos del mismo país. Eh, así que era casi imposible pensar. La, la Copa era, la final era países distintos. Cuando se fue cambiando esta regla y se fue viendo, eh, uno siempre lo imaginó, eh, quizás esta Copa en particular, eh, tuvieron buenos momentos los dos, pero ya lo último parecía... Eh, que de River venía mejor, pero una vez que ganamos los cuartos, eh, se, uno lo imaginaba y lo imaginó siempre y siempre lo tuvo en su cabeza. No, no preferir a otro, estos son partidos totalmente eh, distintos, como venga, uno sabe que si gana, gana con toda la gloria y si pierde, lo mismo, o sea, quedás... Eh, en un lugar donde seguramente vamos a estar todos muy angustiados, pero uno siempre piensa en ganar, va por lo menos eso me pasa a mí, eh, y ganarle a River y ganar la séptima. Nosotros por suerte tenemos seis, eh, y ganarle la séptima a River sería glorioso, como venía diciendo. Eh, y sí, obviamente todos estamos muy nerviosos, los de los dos equipos, ya una vez que terminó el partido Boca-Palmeiras, uno... No durmió más los que somos muy fanáticos, los que venimos hablando todos los días, tratamos de no pensar, pero ocupa gran parte de, de nuestra vida. Así que, por el momento, ¿no? Así que, bueno, eh, son dos semanas, encima es el partido ahora y después hay que esperar dos semanas más. Así que vamos a ver cómo lo vamos pasando y esperemos que no haya... Que no haya muchos heridos con respecto a estos a estos dos partidos. Así que bueno, les agradezco mucho y les mando un beso grande. Bueno. Tranqui. Tranca, tranca. Eh, eh, creo que no duerme desde hace 15 días casi. Vos decís que si el, eh, el abuelo le cae con la remera de ferro de Platense del equipo de su barrio... La mamá le deja a la nena La doctora le deja a la nena que usé la, la revera Lo veo difícil Está complicado, yo, ¿no? Yo lo veo difícil yo, yo lo veo. Para que se den una idea En el partido entre River y Gremio sí Que no era el Boca El partido anterior eh, sé, la, No la conozco personalmente Pero sé sus historias por eh, por mi compañera, por Fer eh, Habían puesto un huevo a hervir Y se olvidaron Y el huevo se quemó River-Gremio, ¿no, Boca? Boca-Palmira River-Gremio Porque los dos, el compañero es de Boca también. Entonces, hay toda una, una cuestión ahí que, bueno, eh, mañana ni me imagino. No, no, no me gustaría estar, bueno, me gustaría estar en una final Libertadores sin Dolores. Pero no, eh, con esa angustia, la verdad que es tremendo. Pero bueno, vamos a, a cumplir, sí. Eh, vamos a tener uno, a una compañera o alguien de River también. Eh, la que cuente que viene cómo lo está otra, viviendo. Que cuente cómo lo está viviendo, sí, exactamente. Bueno, creo que estamos llegando al fin de nuestro tiempo por este día, ¿no, Natacha? Dos minutos, bueno. Dos minutos. Uber. Uber, exactamente. ¿Qué pasó? hubo eh, se, se votó una una legislación para controlar a Uber, a Uber eh, en base a los reclamos de los eh, taxistas. Bueno, esta legislación, que hace? Uno piensa, bueno, hay que penalizar a la empresa Uber, que no están las condiciones legales para sostener este servicio que presta. Bueno, esta legislación que se sacó no va a hacer nada con la empresa Uber. Va a atacar y multar a los choferes de Uber. O sea, claro. si son parados en un control policial descubiertos trabajando como para la aplicación Uber, esos choferes van a sufrir multas siderales, quita de, de registro profesional y un montón de cuestiones, como siempre, atacando al laburante, al pobre, nunca yendo a consensuar, a cortar por los senos y a generar alguna otra opción que sea de consenso y no de disenso, ¿no? Exactamente, exactamente. Y también, Mati, bueno, vamos a estar ampliando la semana que viene, eh, implica eh, mayores controles y sanciones a, a los micros escolares que... Con un discurso que intenta ser, eh, digamos, copado, entre comillas, se va a empezar a perseguir a aquellos eh, microescolares que lleven manifestantes eh, a algún tipo de movilizaciones. Vamos vamos a seguir como es sea, esto, ¿no? La legislación vigente ya controla las habilitaciones y cómo tiene que estar un vehículo esas características. Que eso, porque hablan de eso en las notas muchos de los legisladores que presentaron el proyecto. Ya existe legislación para controlar cómo un vehículo que transporta personas tiene que cumplir sí. con de, determinadas cuestiones. Endurece, Supuestamente, en, endurece las penas, eh, hasta quita de, de, claro. del registro, que es la herramienta principal de trabajo, porque es un registro profesional, no es el registro Sí, por bastante rente, tiempo aparte. Por bastante tiempo, multas eh, muy altas, pero... Esta aplicación de esta ley y este control no se va a hacer en el día a día. No importa si aparece un micro de escolares transportando a unos niños para una excursión. Esto va a ser particularmente cuando haya marchas y lo claro, aclararon. Exactamente. Se encargaron de aclararlo. Exactamente. El objetivo no. es que se sean cada vez menos los choferes que se ofrezcan a brindar sus micros para este tipo de Hablan eventos. de cuando se lleva al público a la cancha, cuando los, los clubes alquilan micros para llevar a, a sus hinchas claro. a otra cancha, bueno... Por ahí va, nos quedamos sin tiempo, esto fue Hora Libre, ya se viene Fuerza Centrífuga para continuar con el aire aquí en la web de La Retaguardia, en el Víctor Basterra, y nos vamos a estar escuchando la semana que viene. Que y si en la vida tengo alguna cualidad, muy poca tal vez, o muchas sin yo saberlo. En la vida hay que ser agradecido. Y yo primero agradezco a Dios que me haya permitido vivir hasta ahora con muy pocos achaques, algunos sí, que me ha permitido estar con ustedes tanto tiempo, riendo, bailando. También quiero agradecer a mucha gente. ...que ha permitido que yo esté aquí... ...anunciantes, amigos... ...y porque hoy estamos... ...trabajando... ...ante todas las cosas... ...les agradezco a ustedes... ...a todos los que están... ...en un lugar ampuloso... ...o en una humilde casita... ...en los cerros... ...porque ...porque yo... No quiero flaquear al decirles gracias, porque los habitantes de una gran mansión tienen para mí el mismo valor que los habitantes de una casita humilde.